Buen día, ¿cómo estás?、Eh, bueno, en principio contarte que soy abuela mamá del de AIA de 10 años con autismo severo、eh, y que、eh, esto se llama Programa El Municipio Te Acompaña, que fue firmado、eh, el viernes pasado, así que se va a ir implementando progresivamente、okay. y tiene varios puntos además de la tarjeta azul. Viste, Hay como un compromiso de la municipalidad,、eh, donde lo que se piensa siempre es la prioridad de atención en los sectores, tanto públicos como que privados dependientes de la municipalidad, s í、uh -huh. y abarca a todas las personas que tienen trastornos del desarrollo: TEA, TDH, TEL, déficit cognitivo. Eh, todo lo que sea similar, hablando de la discapacidad en general, d el, el trastorno del espectro autista, que no es visible. Al no ser visi visible, muchas veces no se le da prioridad en, en la atención. Eso sabemos que es lo que provoca es crisis,、eh, llantos y autolesiones, inclusive. Entonces,、eh, este municipio te acompaña. Eh, no solo es la oblig obligatoriedad de atención、eh, y prioridad, sino también、eh, campañas de sensibilización en medios de comunicación, contando、eh, todo lo que implica eh, eh, tener la condición del trastorno del espectro autista, ¿no?、Eh, abarca también capacitaciones a los trabajadores municipales. Eh, y la colaboración,、eh, se le pide colaboración a orga, organizaciones especializadas para la capacitación y también se nos va a pedir a nosotros como asociaciones de padres, también en esa, lo que sería la, una campaña de capacitación,、eh, hay una invitación al sector privado a que se sume. Eh, ojalá, ojalá eh, lleguemos a sensibilizarlos para que, para que, bueno, se sumen a esta campaña de dar prioridad de atención no solo a la persona, sino a su acompañante, ¿no? O a su familiar.、Uh -huh. eh, así que, bueno, y, y una cosa que, que está muy buena es que progresivamente también adaptar sectores. De las instalaciones públicas para la atención de las personas, por ejemplo, con el, con el trastorno del espectro autista,、eh, donde no haya, por ejemplo, ruidos o mucha estimulación, ya sea de luces,、eh, señalizados con pictogramas, con historias sociales, para que la persona、eh, que vaya a atenderse en el lugar、eh, sepa dónde va y qué va a pasar. Imagínate que es como. Como un compromiso bastante global. Y dentro de eso está la credencial azul que va a emitir la municipalidad de Escobar, que se va a tener que exhibir con, justamente acompañado con el DNI para certificar que es la persona, ¿no? Claro.、Eh... Gloria, ¿ustedes en Escobar tenían algo parecido? ¿Habían algún programa que acompañaba, que, que venía eh, haciendo eh, parte de esto, de, de, de acompañar a, la, a las familias? ¿O es lo primero? Mira, lo,、eh, lo, que, hay, lo que ya se, estaba, se está implementando, en las,、eh, por ejemplo, cuando fue、eh, la pandemia,、eh, se trabajó en、eh, la parte de señalizar con pictogramas. Antes de entrar a los vacunatorios, y las personas ya sabían que s e、eh, presentaba una persona con TEA, tenía prioridad, i n c l u s i v e hasta se acercaba.、Eh, yo fui a vacunar a mi nena y directamente desde la sala de espera se acercaron a vacunarla directamente, sin espera. Y también después tenemos l a s lugares de atención,、eh, lo que sería、eh, salas de primeros auxilios. O espacios eh, eh, donde se atienden,、eh, lo que sea salud,、uh -huh. están señalizados con pictogramas también,、eh, las playas, es decir, que hay un trabajo que viene de varios años. Sobre este tema. Bien, bien, bien, bien.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede hacer para alguna familia que, que está escuchando y tal vez sea de, de Escobar o, com, o, o cómo puede acceder ¿sí? eh, a, a, este, a este programa?、Eh, el programa en realidad es un programa que se va a, a, a abocar a, a capacitar e, e informar. A las personas que trabajen o dependan de la Municipalidad de Escobar. Ahora, lo que tiene que ver con la tarjeta azul,、Ajá. eso se va a difundir、eh, dentro de poco, ya sea por las redes sociales de la Municipalidad de Escobar, como también por las redes de, de la red de Escobar, que tenemos la, tanto la página de Facebook como、eh, lo que es、eh, el Instagram. Así que, y también、eh, tenemos un grupo de WhatsApp al que pueden ingresar,、eh, nos, nos mandan un mensajito por el Facebook y los agregamos a ese grupo de WhatsApp. Somos más de 250 familias, así que、eh, la verdad estamos muy contentos de trabajar todos coordinados.、Eh, con, sí. contad, contarte que, que, que hay un compromiso solidario. No, nosotros el domingo trabajamos varias familias. Eh, recorriendo los lugares de votación, porque lo que logramos desde el Observatorio de Discapacidad de Escobar、eh, se, y desde la parte de discapacidad que está a cargo de, de Fabián Busto, que siempre está para colaborar con nosotros, que se emitieran eh, tres, eh, dos juegos de, ca, de tres planillas con pictogramas, historias sociales, si se acercaba una persona. Eh, con discapacidad a votar y que se、eh, implementara el COA, que es el Cuarto Oscuro Accesible. Se hizo capacitación a los fiscales generales、uh -huh. eh, para que pudieran saber y que supieran que lo tenían que implementar. Y bueno, nosotros como familia fuimos recorriendo, explicándoles a algunos que no sabían que lo tenían que, que implementar y en otras escuelas nos e x p l a m o s、eh, Sorprendimos satisfactoriamente de que lo habían implementado. Que, que si vos te pones a pensar,、eh, no es s o l o para una persona con discapacidad, sino alguien con movilidad reducida, un anciano, una embarazada, le da la prioridad de atención y además siempre va a estar accesible. Bien, bueno, buenísimo. Ahí otro. Eh, otro logro más, el trabajo en conjunto y, bueno, y acceder también、eh, a, a mayores、eh, derechos para, bueno, para todas la, las familias、eh, de Escobar. Y nada, importante esto lo de, de ir contándolo, de que se, se vaya reconociendo, para que bueno, otros municipios lo, lo puedan、eh, bueno, compartir、eh, también en sus comunas. Sí, están todos bienvenidos y, por supuesto,、eh, la, la invitación a lo que es el sector privado también. Como para que se sume a esto de la prioridad、eh, en atención, porque bueno,、eh, nuestros p e q u e s adultos, adolescentes, no es visible esa discapacidad y a veces cuesta la prioridad de atención y, y todo lo que genera, ¿no? Sí, sin duda. Gloria,、eh, te agradezco estos minutitos、eh, que nos has brindado. Y bueno, y sabes que los micrófonos de la t i n k u para contar buenas noticias o no tan buenas、eh, siempre también están acá abiertas a la t i n k u a los micrófonos, a las familias. Bueno, la verdad que siempre lo mismo. Agradezco muchísimo de que siempre estén dispuestos a difundir y a concientizar sobre el trastorno del espectro autista. Les agradezco muchísimo.